Naturalmente, y es el no, club más y, importante de la historia de la Liga Nacional Leónica. Y él, con quien vamos a hablar ahora, Marcelo Lapepa Rigoni, dio un paso al costado. Y como decía Claudio Villanueva en el arranque de este programa, quiero destacar la actitud de Marcelo Lapepa Rigoni, a pesar de que no tengo contacto con él, porque hizo fue un caballero... Que dio un paso al costado en una situación que él mismo dijo no poder manejar. Pepa, ¿cómo te va? Te saludamos, te agradecemos muchísimo el contacto, lo valoramos un montón. Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andas ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mucho? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Y yo acá, este, bueno, este, ahora de vacaciones. Pero, bueno, pero creo que yo creo que hay que ser uno cuando cuando ve y cuando ve cómo viene, viene el equipo, si lo puede ayudar, tiene que ser consciente. Más que todo, yo... Con, con felipe lava que yo tengo una, una amistad y un y tengo un aprecio muy grande por él cuando uno ve que, que no llega el mensaje creo que nada que más más en esta situación en el cual los equipos los equipos este no recogen la metropur sino que todos los puntos se recogen me parece que hay que ser en el caso mío uno, uno sintió que tiene que, que un paso costado, no pasa costado a ver se te nota muy tranquilo se te nota muy muy seguro de lo que decís como que independientemente del resultado de ayer, ya venía madurando esta, esta situación. ¿Qué cambió de la noche que nos cruzamos y hablamos un ratito, mientras te ponías la corbata este, en la cancha de Concordia, eh, contra Estudiante a la noche de ayer con Olímpico? Sí, lo que pasa es que uno, bueno empieza el, el partido de Estudiante fue, fue, fue un detonante y después eh, vi lo que uno ve, que el, que el equipo no, no, no responde. Entrenamos muy bien, pues bueno, a la hora de entrenar no se negocie con nadie pero después ya veo que no no no tiene esa esa, esa, esa dinámica o, o esa acción que uno que uno, que uno pretende en el juego entonces este cuando uno ve eso tiene que ser yo, yo, yo voy a repetir, consecuente con, con lo que uno ve y con lo, que uno, con lo que uno hace y me parece que acá hay que ser primero pensar en, en, en la gente que uno, que uno aprecia y que uno quiere sabiendo que uno cuando habla así honestamente y, y claro siempre tiene las puertas abiertas para volver sí que, que realmente es lo que es lo que lo que pasó, ¿no? Este, repito, mucho honestidad de parte tuya, eh, y, y, y cómo fue el proceso? Terminó el partido, ¿a quién se lo comunicaste primero? ¿Cuándo decidiste que le ibas a comunicar? No, primero fueron los jugadores. Este, directamente a los, a los jugadores, que realmente creo que es un, es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores y que bueno, que yo, yo se los dije, este este fue un detonante que yo Eh, que yo lo siento así porque lo veo que, que nosotros este, la gente estaba muy decepcionada viste entonces con un, con un gran con una gran gran ilusión que hicimos todos una muy buena pretemporada con partidos previos ganados a equipo hasta el equipo de brasil con un cuaular ganado ganándole a boca pero uno yo, yo siempre digo esto cuando vos tenés ciertas sensaciones tenés que tratar de, de, de achicar el, el margen de rompe más que todo para que sea sano para, para todos, me parece que acá lo, lo más importante es Atenas, y en este momento yo creo que no le puedo dar a Atenas este, ese, ese, ese plus que tiene el entrenador, en este caso, para, para sacarlo adelante, y bueno, me parece que, que no no se puede perder tiempo. ¿Y cómo, cómo ve un entrenador que el mensaje no llega? Y, y me gustaría también, eh, Marcelo, si podemos ampliarnos eh, eh, en, en, en esa pequeña frase que vos mencionás que es uno de los motivos por los cuales vos decidís dar dar un paso al costado. Pequeña es, es, gran frase. Y ¿no? claro, yo para mí es sencillo, como se entrena se juega y si vos entrenás de una forma y no se aplica en el juego, punto, no hay que hablar más nada. O sea, si se entrena muy bien, se entrena, se entrena todo lo que se tiene que entrenar y y después en el juego mmm, hay una desconfianza hacia ese mensaje, punto. Y no, esto no, no, no, lo, dicho, ¿no? No, lo, no lo hablaste antes con los jugadores, el hecho de decir, muchachos, ¿qué pasa acá? A ver, supongo que sí, ¿no? vos sos un tipo que ha jugado al básquetbol, sí. ha jugado la Liga Nacional, jugaste de base, eh, sí. tenés muchas cosas más claras que, que muchos de nosotros, pero voy a decir, muchachos, ¿qué pasa? Entrenamos como animales, defendemos como caballo una práctica, tenemos regla defensiva, ponemos todo lo que hay que poner, cuando vamos a la cancha estamos lánguidos, no, no le damos bola a nada, eso lo hablaste. Sí, lo que pasa es que bueno, cuando uno ya viste por ahí el hablar, me parece que el hablar ya eh, ya pasa ya a una segunda, fa, pasa otro otro plano, ¿viste? Yo, yo, yo creo mucho en la acción y, y uno, como decís vos, oh, has estado en equipos ya sea como jugador o participando de ocho temporadas de liga como asistente y uno, yo no sé, da cuenta, no lo hacen voluntariamente, ojo, ¿eh? son muy, muy muy buena gente, muy buenos jugadores y no lo hace no lo hacen voluntariamente. Yo yo considero que en este momento y como es la prioridad y como es la necesidad que tiene este equipo de, de ganar, a lo mejor me, me yo más tiempo, pero para que para evitar que, que haya un, otro tipo de, de, de digamos de acciones, otro tipo digamos, de, de llamo yo de, de desgaste, hay que ser consciente. ¿Y cómo consciente, cómo puedo llegar consciente. a entender, Pepa, que dice nos dice Laba hace un ratito que los jugadores te pidieron que te quedes? Sí, si sí. los jugadores que son los que reciben el mensaje, te piden que te quedes. ...y vos tomás una postura inflexible... Sí. ...va, no, no solamente como lo entiendo yo... ...como lo puede entender la gente que nos está escuchando... ...porque uno está afuera... ...y está viendo y... ...y uno está convencido, yo la verdad que bueno... ...le agradezco, le agradezco este, a Bruno... Eh, ...principalmente porque... Eh, ...bueno, desde de anoche me está queriendo insistir... ...insistir, es, yo le dije... No, no, es una cuestión, ...no es una cuestión propia, es una cuestión que va, va... ...más allá de lo del trabajo de uno... ...yo tengo un cariño muy grande por él y por su familia... ...entonces va, va más allá, entonces yo digo que eh, al no poder involucrarlos y al no, no ver que, in, que en esa necesidad inmediata se pueda conseguir resultados, tengo que hacer paso al costado. Eh, ¿La presión juega tiene algo que ver? ¿La presión de que sea Atene y que no se gana de local? Atene, por supuesto, Atene, Atene es un, un equipo exitoso. Yo, yo lo tomé como desafío, es más, este, estoy convencido este, que el trabajo este, puede tener, tiene que tener un un buen final pero el, el tema es el tiempo el tema del tiempo que a lo mejor se lleva más tiempo y, y acá la gente pide la gente pide y el equipo tapa, está está en condiciones el equipo en calidad de jugadores como para para sacarlo pero en este momento yo tenía un viste ese sentimiento de decir de pensar me va a costar un poco más viste y después un, y entonces dije yo bueno hasta acá es y bueno ya está quedamos ya estamos de estamos disponibles eh ¿Cuándo te diste cuenta vos que el final iba a ser este? Y yo me, eh, cuando yo vi después la eh, cuando empezamos la semana este semana entrante después del partido con con Concordia este se entrenó, se trató de buscar soluciones, pero con un con un en el, en, en el inicio del juego quedamos, ¿viste? Como que todo lo que se había hablado Eh, no, nadie entendía nada, entonces uno dice, pucha, si estuvimos tratando de mejorar todo lo que es ofensivo, todo lo que es la parte defensiva, y, y nos encontramos con una situación que realmente so nos sorprende a todos, me parece que está claro que, que bueno, que ahí el primer responsable soy yo, sin ninguna claro. duda. Claro, y, y sentiste que si vos alargabas esta situación el final iba a ser el mismo y la relación iba a ser un desgaste importante que por ahí no tenía marcha atrás en la relación amistosa y de cariño que vos tenés con los integrantes de Atenas totalmente, totalmente de acuerdo esa fue la lectura eso que fue, hiciste esa fue mi decisión eso fue mi decisión pensando más en en, el, en, lo, en lo que yo pero, pero lo, lo hago porque realmente lo, lo siento así obvio lo, sí, lo siento así Fabián eh, yo, yo me muevo mucho a mí como yo le decía yo, yo voy, voy, voy a tradivisional gracias a Dios este, bueno soy soltero y me, me puedo mantener Este, y bueno, y yo, pero lo yo pasa que yo tengo pasión por lo que hago Tengo pasión por lo que hago, me gusta muy mucho Y cuando uno ve ciertas cosas O dice, puta, no voy a poder hacerlo De la forma que yo quiero, ya no la disfruto Por más que sea el equipo que sea Entonces, y me involucro mucho Con la gente, con el, con el dirigente En el caso que me involucro mucho con, con Felipe Me involucro mucho, o es sea, parte claro. del proyecto Si viene el entrenador nuevo Que obviamente va a venir, ¿no? este ah, te ¿Fuiste solo o se fue con vos todo el cuerpo técnico? No, no, no yo, yo, yo me fui solo Este no, no involucro como tengo, Yo en primer momento eh, lo que yo digo esto es esto es muy personal, este después bueno, después ya es cada cada uno. ¿no? Claro, eh, eh, vino el entrenador, yo, Fabián Pérez, levanta un sí. teléfono, "Pepa, ¿cómo te va? Mira, soy Fabián Pérez, nuevo técnico de Atena sí. ¿Qué me puedes decir de plantel? ¿Qué cambio haría si quisiera hacer un cambio? ¿Cómo ve los jugadores? ¿Cómo tengo que tratar? ¿Cómo tengo que hacer las cosas?" Yo creo que Eso sí, yo, yo, yo creo que el plantele la me gusta mucho, vuelvo a repetir, este plantel le va a dar eh, le va a dar este felicidad a la gente, a la gente de Córdoba. Van a venir mucha mucha riqueza que tiene mucho tiene dos jugadores por puesto eh, que a lo mejor es la le que venga un entrenador otro entrenador y, y bueno, y el, ese cambio, ese clic ya viste, ya el Jorge dice, bueno, ya se fue un entrenador, viene otro, viene uno nuevo. Nosotros este acá eh, bueno, vamos vamos vamos a apoyar este proyecto. Parece que, va, que, que el entrenador que vaya va, va a poder hacer buen trabajo porque son, son buena gente. Y hemos, y te voy repetir, hemos entrenado muy bien. A mí me gusta entrenar y la verdad que hemos entrenado muy bien toda la temporada y, y esta parte también de, de juego. Lo que pasa es que uno uno te vuelve a repetir. Yo soy muy exigente, además con un equipo cordobés peor y, y me parece que era lo, lo lógico hacer esto. En la crónica de mañana en los diarios podremos decir que te fuiste vos, no que te sacaron los jugadores. No, por supuesto, no, no, no, por supuesto, por supuesto. Los jugadores, este no, no, para nada, para nada. Voy a repetir, eh, es una, una sensación que yo tengo que no le voy a poder ayudar al club, a, a, a eh, o sea, en lo inmediato, a, a tomar el rumbo de la, de la victoria nuevo. Pepa, eh, nada, lo mejor para vos, seguramente nos vamos a cruzar en alguna cancha de básquet, gracias, gracias vos, por la vos. onda, gracias por la onda de siempre, vos, no, hermano, favor. buena gente. Así que lo mejor, lo mejor para vos. Claro, ¿eh? muchas gracias y bueno, y yo, yo no me voy a ver, seguro. Bueno, Marcelo Arriboni, ¿eh? este, contándonos eh, bueno, el, el motivo, el porqué, las razones.